Luego de una visita a Ciudad Madera, decidió componer canciones para apoyar movimientos sociales como el obrero, el campesino y el estudiantil, e involucrarse en ellos. Según lo dicho por ella misma, antes de sus composiciones no había en México alguien haciendo canción de protesta.